últimos tiempos he intentado beber sorbos de gente que derrama saber, además la gente en este caso da un perfil que para nada es la realidad una de esas personas sobre las que tenemos una imagen y en realidad son otras es Bruce Lee cada cosa que decía es enseñanza, la vida es tu maestra y tú te encuentras en constante aprendizaje mientras estás en ella, la vida tiene curvas, decía, no interfieras pedía, jamás te opongas frontalmente a un problema, tienes que controlarlo, oscilando con él hoy hay, añadimos hay que buscar las raíces saber qué se puede aprender de las raíces ya sabéis que en la Rosa de Vientos tenéis una etiqueta, un hashtag, AlmohadillaRosaVientos AlmohadillaRosaVientos AlmohadillaRosaVientos 36 minutos, en los que pasan de la una de la madrugada, hora de comenzar, hora de conocer cuáles son nuestros contenidos. Ya sabéis que como todas las noches de los domingos, en mucho tiempo vamos a estar con muchas noticias y con muchas informaciones en la tertulia Zona Cero. Con Manuel y con Josep Guijarro y con Miguel Pedrero. Con ellos vamos a conocer qué son las nubes azules. Es un fenómeno extraño que ahora se ha convertido en noticia en nuestro país. Y vamos a hablar de apariciones, de nuevas apariciones, de una criatura misteriosa, enigmática. Hemos hablado en alguna ocasión. Hay nuevos casos, casos del Mothman. Aniversario hace 70 años que se publicó en 1984 el gran hermano, el libro de George Orwell. La profecía sobre el control de la gente. La profecía ya está aquí. Vivimos en una sociedad así, hipervigilada, hipercontrolada. La utopía, la utopía de algunos se ha hecho realidad hasta sus sueños. Se han cumplido. Ya lo saben todo sobre nosotros. Dime, mi amor que no se puede saber, se lo decimos. Además, eh, tenemos ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcon Lara, que nos va a hablar del misterio The Ad Love, uno de los casos enigmáticos, eh, más importantes y más en misteriosos de todo el siglo XX. <risa> Mujeres eh, con Historia, vamos a conocer el misterio de la hija momificada del doctor Velasco. Y Fronteras del Futuro, vamos a conocer cuando acabe el programa lo que nos espera, lo que tenemos eh, por delante, ese futuro que nos cuenta aquí, cada noche, Javier Sevilla, ¿no? de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa con Miguel Jurado al frente de la parte técnica Silvia sola en la condirección en redacción, en producción, Javier Sevillano, es la hora de comenzar pasan 38 minutos de la una de la madrugada La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa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 Pues abierto que los calcetines de uno de ellos son muy pink. Es verdad. Yo uno podría de darse un es Buenas noches. Eh, Sácale una foto a tus calcetines y ponlos con almohadillas rosavientos. ¿eh? ¿En serio? En serio, en serio, porque son espectaculares. Si quieres saco yo una de mis gallumbos. Tal? No, no, no hace falta. Pero los calcetines, <risa> oye, es que son <risa> extraordinarios. Son fantásticos, eh. Hecha, ahora la subo. Ahora la ponemos y ahora la, la, la vemos y nos asustamos juntos. Yusef o Quijarro, que nos ha venido a visitar desde Barcelona. Bueno, ¿qué en tarde? realidad vengo desde León. Fíjate tú, ¿Ah, sí? sí he estado en uh, Hospital de Órbigo, eh, dando una charlita sobre alienígenas, como no podía ser de otra manera. Lo que pasa es que, curiosamente, hablando de un espécimen muy extraño, un cráneo eh, que lleva...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 Eh, la verdad es que nunca he estado es ¿Ah, no? No, matarlo, de... matar, sí, sí, sí. échalo de la tertulia ya que sí. no merece estar aquí <risa> pues probablemente no, pero la verdad es que nunca nunca ha estado no, no, lo que conozco de la isla de Ons es algunas cosas que he leído y entre otras un magnífico artículo de Manuel caraballal en año cero <risa> <risa> y también conoces Chernobyl aunque no está en Galicia pero podía estar en Galicia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 mental vinculada con un fenómeno premonitorio, no lo sé, ¿no? Pero el caso es que el Modman, no solamente en el caso de Chernóbil, ni en los famosos casos de Point Pleasant, sino también en otros muchos lugares del mundo, las apariciones del Modman parecen anunciar catástrofes masivas. Y aquí lo hemos contado, esos eh, casos. Eh...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 a lugares de guerra, a Siria. Sí, sí, sí. sí. Incluso a Afganistán. No, no, son todos eso son sí, Hace falta estar muy loco para, para hacer ese tipo ya, ya, de cosas. Ya, ya, ¿no? ya se está poniendo arriba. No, ¿no? no, es verdad. Es que una cosa es que se vayan a Chernóbil, otro otra cosa es que se vayan a Siria. ¿Dónde está el morbo? Eh... Que te caiga una bomba. Sí. ¿no? Sí. No, o sea, y, hay, y, hay formas estúpidas de morir, pero... No, pero <risa> y pero y estas... hay formas estúpidas de faltar el respeto a la gente que no, está sufriendo. Y que hay lugares ¿no? que realmente no hay que ir de turismo, que bastante está sufriendo la gente claro, como para encima estar ahí de observadores en plan turista, como si fuera eso, un, un, un, un, un escaparate, exacto, hombre, un por favor. ¿no? Sí, sí. Sí. Pa para Pero luego fardar delante de los amigos una vez que llegas a tu país enseñar las fotos. Claro. ¿la? es, sí, que, hay es una bomba que ese de es el bonitas tema, bonitas, muchas claro. veces sociológicamente claro. nos puede mucho más, el hacernos y se el la foto en...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 Aki o que decían, que tamme, a mi me contaron os mariŋeiros, que vidan unas luces raras, no tamén sí, sí. sí, sí. Pero eso se ve moito, o eso pui alguna vez Mais antes. Esa Mais voz que tamén se escucha es Manuel a, Carvallar a, hablando que eh? <risa> está ido del nodo a era con claro. O con velas Ustė vio alguna no, vez nuna no, cosa, no? no? Pero si con组de, senty, que sí. no? Porque eu falai <s sapeu> con un mariņeiros aki, por aki, por enriba da ista. Pienyme. Žinoma, kai duna vez y cunyada, estaba miña cunyada conmigo. Y hacía un poquito eh, de viento, e, verdad, Manuel? Hacía un poquito grande. bastante sí, sí, de Brothers. viento. Y a miña mafesore y abeja. Y a miña mafesore y a miña mafesore y a miña mafesore y a miña mafesore y a miña mafesore y a a miña mafesore y a miña mafesore y a miña mafesore y a miña pero no supemos ningún océano, ninguna cosa rara, quedamos aquí medio desalucinados, pero no, no, es que no supemos sea, una cosa rara. Pero, a veces, sí, a ver, traduzco, traduzco pero, pero era, sí, sí. que estaban trabajando la, la tierra cuando desde el mar aparece un objeto con forma esférica de color rojo.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 A veces son maniobras... De�üche. Sí, Manuel, de estoy de acuerdo un montón contigo, de pero casos. insisto, Fíjate, la, la característica... Solo, solo gemas, la característica... Eh, en su día sacamos un informe, cuando empezamos a recibir toda la información de Ufolix, que son cientos, cientos de documentos oficiales sobre ovnis del mando operativo aéreo, que todavía hoy no están desclasificados. Eh, Había un montón Can de please. casos, si, concluyo con esto, de verdad, un montón de casos de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 con Almedia todos además mensajes de Twitter Aitor eh, nos recuerda porque él ha vuelto un poco tarde que hoy es la noche de San, San Juan, Juan. Eh, eh, en Barcelona lo celebráis muchísimo igual sí. aquí en Madrid quizás en Galicia también es más mediterráneo sí. Sí. Ah, claro. bueno que <ríe> calcetines eh, ha sido el triunfo total eh Que, oye, eh, que mandamos besitos a toda la, la gente que estará pasando las noches sí, en las playas sí. allí, ¿eh? Y, hogueras, que, que seguramente que, los que están saltando Haciendo ritos de están fertilidad. fertilidad. Están escuchando. Renovando, <risa> renovando, renovando. Fertilidad, Hombre, en, en, en nuestra ciudad, Manuel, en La Coruña, se celebran <risa> las mejores hogueras de España. Bueno, bueno. Las hogueras. Eso es muy bueno. Ahora sí que va a haber polémica en Twitter con toda la gente opinando. Las mejores hogueras de España, estoy de acuerdo, están en Galicia, pero les llaman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 y dijo que porque se metían en esas cosas, y esto era una nimiedad absoluta, y hombre, no se le podía llamar mentira, sino más bien hecho alternativo. <risa> es decir, que... <risa> claro. no, no deja de ser curioso. Entonces, este artículo de Ignacio Vidal Sí, Hidalgo... vivimos en ese mundo, ¿no? De hechos alternativos, entre posverdad... Sí. Le suena eso, ¿no? Es decir, bueno... No, no es coalición, es cooperación. Claro. Sí. Sí. No, no, no es... Es la neolengua.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 Sí, pero eso es un plus aparte No, lo digo porque Pedrero, si no, seguro que se apunta Joder, qué, qué, qué imagen Madre, estoy fama, dando ¿no? Esta noche a mí, cuando yo soy un el tipo El caso de Pedrero con fantasma o con cualquier otra cosa, prácticamente oh, Qué mal queda eso Pero bueno, no, creo que sí con Botman, y criaturas del más allá bueno, si, soy, si soy un tipo serio y responsable y solo sabe todo el mundo siempre sí, pero reconocerás que Charlize Theron de este mundo no es Hombre, no Bueno, pues ya está y, y no digo nada pues hasta <risa> aquí la tertulia zona cero de esta noche, tertulia zona cero con Josep Engijarro, gracias Josep hasta la próxima, gracias con Manuel Carvallal yo me voy a comprar unos calcetines como los de Josep <risa> bueno, ha sido un exitazo total con Almadilla Rosa Vientos y cuantos hay eh, me gusta y comentarios eh, bueno, comentaremos desde luego sus calcetines que evidentemente viéndolos se entiende que sea un éxito En Twitter. ¿Ves? Hay que ser más observador, Bruno. Sí, sí, Hay que sí. fijarse en, en los colaboradores de pies a cabeza. Nunca mejor dicho. Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado.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 eh, una cena pues eh, yo creo que única, ¿no? ahí a, dentro del río, que siempre se agradece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 Si sí, se va y se visita en Madrid el Museo de Antropología se encuentra una momia, una momia cuyo responsable, cuyo fabricante fue el doctor Velasco. Bueno, pues la hija del doctor Velasco es la protagonista de esta noche en Mujeres con Historia en el relato de Silvia Casasola. Mujeres con Historia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 En la rosa de los vientos I don't know what probably just happy just to be there home in face be me let Just be me some black birds in the sky barely a breath say tell me en onda cero la rosa de los vientos Pasado 30 años, nada más y nada menos que 30 años del final de la Guerra Fría. Y el final de la Guerra Fría es uno de los temas que se encuentra en la revista Historia de España y del Mundo. Alberto Frutos, su redactor jefe, nos ha atendido y nos ha contado algo de lo que cuenta en este reportaje. Sí, porque la caída del muro se produce en noviembre de 1989, pero ya unos meses antes, entre febrero y septiembre de aquel año, las conversaciones entre el gobierno comunista polaco y el sindicato Solidaridad propician la llegada del primer gobierno no comunista en un país del este, y fue Polonia. Esto, unido a la perestroika, a la apertura del régimen, eh, la llamada Glasnot, Gorbachev y la Unión Soviética, marcan efectivamente el camino que luego va a seguir eh, Alemania en 1989 con la caída del muro. Pero fue Polonia, digamos, el país eh, pionero, el país que empezó a desmontar el telón de acero en Europa. En un mismo número de la revista, los dos acontecimientos más importantes de los tiempos recientes. El eh, tema de portada, el 11-S, y también se encuentra este el final, de la guerra fría 30 años han cumplido ya de la caída del muro de Berlín y del final del bloque soviético Sí efectivamente es curioso 1939-1945 las fechas de la segunda guerra mundial tienen a Polonia en, en un lugar privilegiado porque había habido ya una serie de ataques, de agresiones de, de violaciones de la legalidad internacional por parte de Hitler Checoslovaquia, el eh, Anschluss de Austria, pero solo cuando se produce la invasión de Polonia es cuando Inglaterra y Francia reaccionan y efectivamente en la, en la ciudad de Gans, una ciudad muy marcada por la guerra, es donde surge un, eh, donde se, surge un astillero, el llamado astillero Lenin que luego va a ser decisivo para el, la, la forja de un sindicato, el sindicato Solidaridad encabezado por Dec Valesa Y ya de paso aprovechamos para darle enhorabuena a la ciudad de Gantz, que esta semana ha sido reconocida con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, que es el tercer premio Príncipe de Asturias consecutivo para Polonia. Quiere decir que los lazos también entre España y Polonia siguen ahí muy vigentes. Y es que Polonia es el eje central, eh, lo que ocurrió en Polonia es el eje central de este reportaje que se encuentra en la revista Historia de España y el Mundo. El 11 ese eh, tema de portada, la caída del muro de Berlín y lo que ocurrió en Polonia al final de la Guerra Fría, otro de los temas eh, que se abordan. Alberto Frutos. Sí, efectivamente, el papa polaco eh, Karol eh, Wojtyla es una figura que se considera pues, eh, muy relevante porque el sindicato Solidaridad y en general el país eh, Polonia es eh, mayoritariamente eh, católico. Es un sindicato muy unido al catolicismo, se produce también el asesinato de una figura muy importante, un, eh, un eh, sacerdote que había apoyado muchísimo este movimiento, el eh, sacerdote Popielusco. Y la iglesia eh, reacciona ¿no? eh, contra, esta, contra esta agresión y desde luego la figura de Carlos Wojtyla fue decisiva, la figura del Papa Polaco y su alianza, digamos, con eh, las eh, democracias eh, liberales occidentales, para ir desmontando poco a poco a través de la negociación con el gobierno comunista, eh, lo que fue el régimen eh, en fin, el régimen comunista soviético en eh, dentro de Polonia. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro con Javier Sevellano. Javier, muy buenas. Hola, Hola Javier. Te voy a contar una anécdota del Instituto, perdón, de, del Museo Antropológico. Antropológico. ¿Sabes? Hace esquina de Alfonso XII con la glorieta de Atocha aquí uh -huh. en Madrid.